para que nos dé algunos detalles de esta situación que ocurrió ayer y preguntarle eh, qué va a pasar de ahora en más, sobre todo pensando en los trabajadores despedidos. Buen día, Marcelo. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Pali. Bueno, la, la verdad que en el día de ayer, después de más de una semana de estar conversando con una parte, otra parte, porque lo que hay que, lo que, hay que destacar en esto es que hoy no hay diálogo entre la patronal y los dirigentes sindicales digamos, por fuera de lo que podíamos interceder nosotros. Y en esto quiero hacer un paréntesis y agradecerle especialmente a, a Rodrigo Genoni del Centro de, de Comercio, quien por su vinculación en la 21F con, con Salineros y con, se, se involucró mucho en el conflicto y sirvió muchas veces de puente para, para, esta, para llegar a esta, a esta situación que lo que genera principalmente es un marco de encuentro. No es que acá hay una solución, no es que acá eh, se ha eh, doblado el brazo a una u otra parte, sino decirle, bueno, a ver, si no nos sentamos a una mesa, si no empiezan a dialogar, si no buscan puntos de acuerdo, es muy difícil avanzar en un conflicto de este tipo que ya se iba convirtiendo en una cuestión mucho más importante porque los transportes de, de San Martín no funcionaban, no se traía la sal... Había trabajadores que ya estaban eh, insinuando su voluntad de volver a trabajar y, y, y por otro lado estaba el derecho de huelga que nosotros lo teníamos que garantizar. Me parece que el primer gran paso a un acuerdo de convivencia, porque seguramente acá no se van a ver eh, satisfechas el 100% de las expectativas de nadie de otra parte, sino que hay que poner un poco, sobre todo teniendo en cuenta que la relación tiene que continuar en el tiempo, la explotación va a continuar, quien conduce la explotación va a seguir estando, y quienes dirige eh, la política sindical de la BOSA van a seguir estando. Entonces lo que hoy se llegó es a un entendimiento que la mejor forma de salir de esto es dialogando. Si a cada una de la acción que hacía una de las partes había una contracción cada vez más eh, peligrosa, mucho más fuerte, mucho más, eh, eh, no, no íbamos a llegar a la solución. Así que ayer celebramos que las partes entendieron que el mejor camino es la conciliación obligatoria con algún condicionamiento. El condicionamiento es retrotraer las acciones. Ahora hay un elemento que no es un condicionante, es un elemento básico de la convivencia democrática y de las relaciones laborales en cualquier giro comercial que es tienen que venir dispuestos a tratarse con respeto, a entender de que eh, hay que de, de empezar a desandar un camino que se llenó de espina, que se llenó de, de, de, de, de alambre de púa, porque la verdad que está bastante dinamitado en la confianza. Cuando se pierde la confianza es muy difícil llegar a acuerdo. Pero bueno, nos tomaremos el tiempo que haya que tomar. Eh, en esto la empresa entendió que lo mejor era retrotraer los hechos. Esto no quiere decir que se está anulando la voluntad que tomó eh, en plena facultad de la empresa, ni quiere decir que se le está doblando el brazo a, al gremio porque tiene que dejar de hacer acción directa sino que está diciendo, muchachos, bueno, acá está la mesa. Vamos a hacerlo en este marco y el jueves que viene, de la semana que viene veremos si empezamos a encontrarle la vuelta. Mientras traer los hechos quiere decir que reincorporan al personal echado? Sí, reincorpora mientras dure la conciliación obligatoria. Uno siempre es, tiene la expectativa de que esto pueda continuar, de que se zanjen estas diferencias. Pero bueno, eso es parte facultad de negociación de una y de la otra parte. Acá se cede... Eh, ganas, pero bueno, es parte de una negociación. Hasta ayer nosotros entendíamos que no estaban dadas las circunstancias. ¿Por qué? Porque la conciliación obligatoria, si es dictada y no es aceptada por una de las partes, lo único que hace es agravar. Pero a su vez, si no hay entendimiento de lo que es la herramienta de la conciliación obligatoria, porque conciliación obligatoria se puede entender como algo coercitivo. Bueno, nosotros de la subsecretaría de Trabajo siempre lo entendimos, como, más allá del título, como una forma de usar la única herramienta que soluciona este conflicto, que es el diálogo. Ni los descuentos de los días caídos, ni eh, yo no te dejo entrar nadie a trabajar, van a generar una solución como si la va a generar el diálogo. Esto, ¿Este diálogo lo abrió la provincia porque también hubo intervención de gremios nacionales? No, no, yo con gremios nacionales no hablé con ninguno. Yo vuelvo a repetir, tuve un apoyo en las negociaciones de Rodrigo Genani del Centro Plagio de Comercio, tuve un llamado permanente... Eh, ocupándose y preocupándose por la situación de Pancho Fagiani y de la CGT, que permanentemente estaba consultando, que tengo entendido que hablaba. Ahora, eh, yo con gremios nacionales no tenía nada que hablar. Me hubieran llamado, hubiera tomado la, la sugerencia, pero este es un conflicto de un gremio eh, de La Pampa con una empresa de La Pampa en el territorio pampeano. Quizás al principio de este conflicto, hubo algún grado de confusión y se eh, trató de llevar este conflicto al ámbito nacional. Nosotros somos el organismo competente para actuar en este conflicto. Y a los trabajadores, que yo los entiendo, los entiendo pero profundamente, porque cuando uno está en conflicto con la desesperación y la incertidumbre de perder su trabajo, de perder sus derechos, eh, hasta te iría motivado por algunos agentes negativos que hay siempre en este conflicto, que no tienen la responsabilidad de conducirlo como lo tienen que conducir y que se dejan llevar por intereses personales o familiares para eh, arengar y para generar, decirles que eh, lo mejor, la mejor herramienta que hay para estos conflictos es la negociación. La negociación en sí no es algo espurio. Y sí, yo hablaba con la empresa, pero también hablaba con el gremio, también hablaba con Genoni, también hablaba... Y yo entendía que eh, dictarla antes de la conciliación hubiera sido un balde de nasta Porque una de las dos partes, me podría haber dicho que no, o una de las dos partes iba a venir acá a, a transcurrir el tiempo sin ánimo de negociar. Hoy me parece que tanto de un lado como de otro hay un interés claro, claro, de solucionar el conflicto. Por supuesto, las soluciones se darán en el tiempo. ¿Cómo la ves a la empresa financieramente para quedarse en la... Esto no es un problema de plata. Este es un problema, no es un problema de plata, eh, eh, digamos el año fue conflictivo desde la negociación salarial y la empresa en uso de sus facultades... Mira, el sistema constitucional argentino protege al trabajo de distintas maneras. Acá, al despedido, está el eh, sistema de indemnización y la empresa, a los trabajadores que, que despidió, les liquidó la indemnización. O sea, no hay mucho margen para una actuación administrativa. No es que acá hubo una, una decisión de la empresa de despedir 40 trabajadores sin el procedimiento preventivo de crisis, o de despedir tantos trabajadores y andar no queriendo liquidar ni pagar la indemnización. Los trabajadores despedidos tienen depositado en sus cuentas bancarias los, las indemnizaciones. También tengo entendido que los trabajadores, en función a la expectativa de la continuidad de la relación laboral, no han tocado este dinero Pero bueno, eso se generará. Pero vuelvo a repetir, acá eh, lo que las partes tienen que entender, por eso, ustedes dirán, ¿por qué no dictó la conciliación la primera reunión el viernes? Porque el viernes íbamos a llegar todavía con las pasiones encendidas. Para el jueves, la gente trabajando, el pueblo distendido, eh, quienes son cuentapropistas de San Martín con su camión sacando la sal, cuando todo empieza a funcionar, eh, la relación diaria se va aceitando y eso permite otra perspectiva, entonces creo que por Por una cuestión de respeto de la inteligencia emocional dañada, había que tomarse un tiempo, y en las mismas partes también entendieron que había que tomarse un tiempo. Cambio un poco de tema, un tema que sí importa de la plata es la empresa Autobuses Santa Fe, eh, hay un problema, hay un, un inconveniente, parece ser que a fin de mes también puede haber un inconveniente parecido a este. Desde la provincia, ¿cómo están siguiendo el tema? Desde la subsecretaría de Trabajo, a mí me causa risa que este muchacho, el gerente, me quiere estacionar con los trabajadores, que cumpla con el rol de empresario. Tiene un giro comercial, cuando él recibía los subsidios y ganaba fortuna, nunca vino a decir mamichi quiero hacer un convenio para que los trabajadores ganen un 70% más. Entonces hoy tiene que resolver un problema en su giro comercial, y el intendente es un servicio público. No veo hoy eh, un, un interés mayor desde la Secretaría de Trabajo, estamos en contacto con Álvaro, Álvaro está, sí, preocupado, pero... Me parece que el intendente tiene que tener la visión política de estos meses que le quedan antes de irse, es generar alguna solución. Pero vuelvo a repetir, se equivoca la empresa si quiere eh, correr a la subsecretaría de trabajo con el tema de los puestos laborales. Si no será esta empresa, porque no le cierra? Será otra. ¿Se equivoca cuando pide un subsidio al gasoil de parte de Pampetrol? No, no, eso al derecho de pedir, el derecho de negar. No sea un problema de ello. Acá lo que hay en realidad es, ustedes trabajan en una radio, y hacen mucho sacrificio para mantenerla, ¿sí? Para que todos los días pagar la luz, para que esté encendida, para que los periodistas puedan tener su salario. Bueno, ¿por qué autobuses Santa Fe tiene que tener un trato diferenciado? Esto es un giro comercial, cuando ellos se presentan a una licitación, saben los pros y los contras, pero vuelvo a repetir, en la época que tenían suculentos subsidios, nunca lo escuché, a este hombre venir acá a decir, mira, este mes con el subsidio, con la ganancia, con todo... Quiero hacer un acuerdo para poder eh, abonarle el doble a, a los trabajadores. Entonces, hoy, eh, si ahí no era un problema de los trabajadores ni del Estado, tampoco lo tiene que ser hoy, porque la resolución la tiene que dar el empresario. Y él, sobre el servicio público del transporte en la ciudad de Santa Rosa, Leandro Altaloguera, hasta el 10 de diciembre, tiene las facultades y la responsabilidad de conducir la cosa pública, que la ejerza. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos, Padre Marcelo, Pedontá hablando primeramente de la consideración obligatoria en la empresa Timbó y después respecto al conflicto que hay en autobuses Santa Fe. Eh, excelente, Mauro. Eh, bien, eh, cuando tengas más novedades al aire nuevamente. Cómo no, hasta luego. Bien, Mauro Monteiro, el cronista de exteriores de Radio Quermeso, son nueve y cuatro minutos. Hemos venido con una mañana cargadísima. Vamos a distender un poco, Maxi. A ver, es todo tuyo. A ver una guitarrita. ¿Qué es esto, Maxi? Rubén Blades. Muy bien. Love me or leave me. Let me be lonely. You won't believe me. That I love you only. True.